Lección 11. Reparados. Ejercicio 2. El sábado por la mañana fuimos a pasear por el parque. Nos sentamos en una terraza y tomamos unos helados. Después, por la tarde, sacamos las bicis e hicimos un recorrido largo hasta el lago. Por la noche, nos llamaron unos amigos y fuimos juntos a un restaurante. Comimos muy bien. Luego fuimos a un bar y bebimos unas copas y después a bailar a una discoteca. Fue fantástico. Llegamos a casa casi por la mañana. Dormimos hasta tarde, solo nos levantamos a las 12 para tomar un café y después otra vez a la cama. Vimos como dos o tres películas desde la cama y por la tarde a las 8 fuimos a la casa de los padres de Maite para cenar.